Libro del profeta Ezequiel, capítulo treinta versículo primero Vino mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza y di. Así ha dicho Jehová el Señor, Lamentad. Ay de aquel día. Porque cerca está el día, cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será. Y vendrá espada a Egipto. Y habrá miedo en Etiopía cuando caigan heridos en Egipto. Y tomarán sus riquezas y serán destruidos sus fundamentos. Etiopía, f h u t Lud, toda Arabia, Libia, y los hijos de las tierras aliadas caerán con ellos a filo de espada. Así ha dicho Jehová, también caerán los que sostienen a Egipto y la altivez de su poderío caerá, desde Migdol hasta s e b e n e caerán en él a filo de espada, dice Jehová el Señor, y serán asolados entre las tierras asoladas, y sus ciudades serán entre las ciudades desiertas, y sabrán que yo soy Jehová, cuando ponga fuego a Egipto y sean quebrantados todos sus ayudadores, en aquel tiempo saldrán mensajeros de delante de mí en naves para espantar a Etiopía la confiada, y tendrán espanto como en el día de Egipto, porque he aquí viene. Así ha dicho Jehová el Señor: Destruiré las riquezas de Egipto por mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él, y con él su pueblo, los más fuertes de las naciones, serán traídos para destruir la tierra, Y desenvainarán sus espadas sobre Egipto y llenarán de muertos la tierra. Y secaré los ríos y entregaré la tierra en manos de malos y por mano de extranjeros destruiré la tierra y cuanto en ella hay. Yo Jehová he hablado. Así ha dicho Jehová el Señor. Destruiré también las imágenes y destruiré los ídolos de Memphis Y no habrá más príncipe de la tierra de Egipto, en la tierra de Egipto pondré temor. Asolaré a Patros, y pondré fuego a s o á n y haré juicios en Tebas, y derramaré mi ira sobre Sin, fortaleza de Egipto, y exterminaré a las multitudes de Tebas, y pondré fuego a Egipto. Sin tendrá gran dolor, y Tebas será destrozada. Y m e m p h i s tendrá continuas angustias. Los jóvenes de Avén y de Pibeset caerán a filo de espada, y las mujeres irán a cautiverio. Y en Tafnes se oscurecerá el día, cuando quebrante yo allí el poder de Egipto, y cesará en ella la soberbia de su poderío, tiniebla la cubrirá, y los moradores de sus aldeas irán en cautiverio. Haré pues, Juicios en Egipto, y sabrán que yo soy Jehová. Aconteció en el año undécimo, en el mes primero, a los diecisiete días del mes, que vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, he quebrado el brazo de Faraón, rey de Egipto, y he aquí que no ha sido vendado poniéndole medicinas, ni poniéndole faja para ligarlo, a fin de fortalecerlo para que pueda sostener la espada. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: Héme aquí contra Faraón rey de Egipto, y quebraré sus brazos, el fuerte y el fracturado, y haré que la espada se le caiga de la mano, y esparciré a los egipcios entre las naciones y los dispersaré por las tierras. Y fortaleceré los brazos del rey de Babilonia, Y pondré mi espada en su mano, mas quebraré los brazos de Faraón, y delante de a q u e l gemirá con gemidos de herido de muerte. Fortaleceré pues los brazos del rey de Babilonia, y los brazos de Faraón caerán, y sabrán que yo soy Jehová, cuando yo ponga mi espada en la mano del rey de Babilonia, y él la extienda contra la tierra de Egipto, y esparciré a los egipcios entre las naciones, y los dispersaré por las tierras, y sabrán que yo soy Jehová.